no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vaya abriendo su Biblia en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Aquí también está los mandamientos. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardarlos y ponerlos por obra yo siempre he predicado de esta manera este versículo el primer mandamiento que Dios dio acerca de sus mandamientos es aprenderlos guardarlos y ponerlos por obra ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas que nosotros como cristianos tenemos? es que no nos hemos aprendido los mandamientos si no nos los aprendemos, ¿cómo podemos ponerlos por obra? ¿Cómo podemos guardarlos? Entonces, si algún desafío tenemos que tener nosotros los creyentes, es aprendernos los mandamientos. Usted sabe que estamos viendo exclusivamente por estos, hoy es el octavo tema, el cuarto mandamiento, que es el mandamiento de guardar el día, de reposo En el versículo 12 de Deuteronomio 5 dice guardarás el día de reposo para santificarlo como a ti se te ocurra, si ¿Sí? ahí dice, vuelvo y lo leo guardarás el día de reposo para santificarlo como tú quieras. ¿Cómo? ¿Cómo Jehová tu Dios ha mandado? ¿Y cómo ha mandado Jehová? Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey ni tu asno, ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú acuérdate que fuiste y siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo hoy quiero que hablemos algo ¿Cómo santificar el día de reposo? Hay una doctrina que ha corrido mucho en los últimos tiempos y se llama el antinomianismo. Yo sé que a usted le queda difícil esa palabra. Esto significa antiley. Muchos creyentes, muchos cristianos piensan que no estamos obligados a guardar la ley muchos piensan que no estamos obligados déjenme yo aclaro algo muchos dicen que Jesús acabó con la ley que en Cristo ya somos salvos y tienen razón dicen que no somos justificados por la ley y tienen razón pero en ninguna parte de la escritura nos dice que Jesús anuló la ley y en ninguna parte de la escritura nos dice que no estamos obligados a guardar la ley, si es cierto que usted y yo no vamos a ser justificados por las obras de la ley, eso sí es claro porque nuestra justicia está en Cristo, pero quiero mirar algunos versículos que nos van a aclarar algunas cosas en el Nuevo Testamento y empecemos con Mateo 57 nosotros no somos antinomianistas no somos anti ley, nosotros creemos que la ley está vigente, que hay que guardar los mandamientos, que no debemos tener dioses ajenos delante de Dios, que no debemos hacernos imágenes, que no debemos pronunciar su santo nombre en vano, que debemos acordarnos y guardar el día de reposo para santificarlo, que debemos honrar a padre y madre, que no debemos cometer pecado sexual, que no debemos matar, que no debemos mentir, que no debemos codiciar. Nosotros creemos que los mandamientos están vigentes en el día de hoy, que no son el medio para justificación, Pero si sí es nuestra medida para la santificación. Es imposible que un cristiano camine en santidad sin guardar los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 5. El famoso sermón de la montaña o el sermón del monte. Después de Jesús pronunciar las bienaventuranzas. Después de Jesús decir que los creyentes somos la luz del mundo y la sal de la tierra. No. Dice en el versículo 17, no penséis que he venido para anular la ley. Mateo 5:17. No penséis que he venido para anular la ley o los profetas, no he venido para anular, he venido para qué? Para cumplir, porque de cierto Os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una cota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de Dios no somos justificados por la ley pero Cristo no vino a anular la ley no piense que Cristo vino a anular la ley, Cristo que vino a cumplirla y si alguien los quebranta y así enseña, enseña que a quebrantar la ley muy pequeño será llamado pero si alguien los guarda y los enseña a guardar grande será llamado este en el reino de los cielos la ley no fue anulada ¿puedo entregarme al pecado sexual? si la ley fue anulada ¿puedo entregarme al pecado sexual? ¿cómo se le ocurre? la ley tuvo unos propósitos que la Biblia nos muestra, dice la Biblia que yo no conocería el pecado. Si la ley no dijera. O sea, la, por la ley conocemos el pecado. También la Biblia dice que la que la ley tuvo un propósito. Guiarnos a Cristo. Ser nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Antes de que viniera Cristo. La ley fue nuestro camino para llevarnos a Él. O sea, la ley tuvo varios propósitos. La ley es santa humana. Justa y perfecta dice la Biblia Dios Cristo no vino a anular la ley La ley sigue que Vigente Yo ya les enseñé que en el Antiguo Testamento Habían tres clases de leyes La ley moral Que está resumida No, resumida no Está compactada en los diez mandamientos La ley ceremonial Que eran los ritos esa fue la que anuló Cristo, porque antes mataba un cordero, pero Cristo que, fue sacrificado como el cordero de Dios, antes había que derramar sangre para que, para remisión de pecados, pero ya Cristo derramó su sangre, para el perdón de pecados, dice la Biblia, que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, la ley ceremonial fue abolida, todas las leyes ceremoniales, eran sombra, eran sombra, Para llevarnos a Cristo En las leyes ceremoniales Habían unas fiestas Judías eran sombra De lo que había de venir Pero la realidad es Cristo La Pascua, el Cordero Pascual Era una fiesta, la Pascua era una fiesta judía Donde ellos hacían memoria de que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa Y que habían cogido ese día y habían sacrificado un cortero Y habían tomado su sangre y le habían puesto en los tinteles de la puerta Para que cuando viniera el ángel de la muerte no entrara donde había la sangre Y dice la Biblia nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada Esas fiestas señalaban, apuntaban a Cristo Pero ya Cristo vino Había una fiesta de las primicias Y la Biblia en el Nuevo Testamento Nos muestran que Cristo Es las primicias de la resurrección Cristo es el primero de todos Cristo nuestras primicias Todas las fiestas apuntaban a Cristo Nosotros no estamos obligados a guardar Nadie nos puede juzgar en lo que comemos, en lo que bebemos, en los ritos judíos Nadie nos puede juzgar porque no guardamos las fiestas Esas fiestas habían algunos días de reposo En esas fiestas terminaban en algunos días de reposo Eso no es obligación para nosotros porque todo eso apuntaba a Cristo Pero la ley moral Donde se incluye el cuarto mandamiento que es Te acordarás del día de reposo Y lo guardarás y lo santificarás Como Jehová tu Dios ha mandado Ese mandamiento no ha sido abrogado Si el cuarto mandamiento fue abrogado Todos los fueron abrogados Porque dicen está bien No hay que tener otros dioses Pero no estamos obligados a guardar el día de reposo ¿En dónde dice eso la Biblia? Guardarán 9 menos 1 O más bien no dice la Biblia Que si nosotros quebramos Quebrantamos un solo mandamiento de la ley Que la hemos quebrantado toda Y eso ya lo hemos visto por estos días Entonces aquí está claro en la Biblia Que Cristo no vino A anular la ley Vino a que A cumplirla Entonces los 10 mandamientos no fueron Abrogados, miren hebreos antes el nuevo pacto es glorioso La ley donde fue escrita? Moisés donde escribió la ley? En tablas, o sea, no en el lugar, sino en ¿en qué? En tablas de piedra. ok Y en el nuevo pacto En el versículo 14 de Hebreos 10 dice Porque con una sola ofrenda, ¿ya la tiene? Al Hebreos 10, 14 Tranquilo que yo le doy tiempo Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los santificados Esto de una sola ofrenda tiene mucho significado los judíos presentaban ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, holocaustos, ofrendas de paz, esa ofrenda de paz era porque éramos enemigos de Dios, todavía que presentar ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado porque somos pecadores, la ofrenda por la culpa porque nos sentíamos culpables, el holocausto, holocausto significa subir porque de alguna manera teníamos que llegar a Dios, Pero ¿cuántas ofrendas presentó Cristo? Una sola ofrenda. Mientras los judíos tenían que presentar varias ofrendas, Cristo solo se presentó una sola ofrenda. ¿Y quién es la ofrenda? El mismo, por el sacrificio de sí mismo. Con esa sola ofrenda, con ese solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el versículo 15 dice, Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, en el nuevo pacto la ley no está escrita en tablas de piedra, en el nuevo pacto la ley está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, Y dice y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones este el mismo versículos están escritos esto mismo que está escribiendo el autor de hebreos en el nuevo testamento está escrito en el libro de ezequiel yo quiero que lo mire Es lo que Ezequiel está diciendo que Dios está testificando. Capítulo 36 del libro de Ezequiel. La ley está escrita en dónde? Si usted es un verdadero creyente, si usted es cristiano, si el Espíritu Santo mora en usted, ¿en dónde está la ley escrita? En nuestras mentes y en nuestro corazón. ¿Y para qué estará escrita ahí? ¿Para qué? Para que la guardemos, para que la cumplamos. Ezequiel 36, versículo 25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 Y haré que anden mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, y los pongáis por obra. El Espíritu Santo escribió su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para que qué, para que las guardemos y para que las pongamos por obras Jeremías 31, Jeremías 31. pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que guarden mis estatutos y mis mandamientos y los pongan por obra, yo les doy esa capacidad en los que tienen la Reina Valera los editores de la Reina Valera ahí en el versículo 27 pusieron un título ¿no? el nuevo pacto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 daré mi ley en su mente y las escribiré en donde en su corazón y será ellos por Dios y me serán mi pueblo en el nuevo pacto y el nuevo pacto en quién está se acuerda que Jesús dijo en Mateo 26 quiere leerlo el nuevo pacto está en Cristo y en su sacrificio Mateo 26, Mateo 26, estaban en la cena del Señor, cuando se instituye lo que nosotros conocemos como la cena del Señor o como la comunión o como la Eucaristía, como se conoce. Y el versículo 26 dice así, mientras tomían, mientras comían, que es que tomían, mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, bebé de ellas todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derramada para remisión de los pecados el nuevo pacto está en cristo en su sacrificio por lo que él hizo en la cruz nuestros pecados fueron perdonados el espíritu santo nos fue dado abundantemente en nuestras vidas y él ha escrito su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para que las guardemos mire si la biblia en algún momento enseñara que la ley fue abrogada el Espíritu para qué le iba a poner en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y para qué era la promesa de que iban a darnos la capacidad de guardarlo y de ponerlo por obra. Entonces la ley no ha sido anulada. Ninguno de los mandamientos morales de la ley de Dios fue anulada. Todos están vigentes en Cristo Jesús Señor nuestro. Aunque no somos justificados en guardar los mandamientos. No en guardarlos, vamos alcanzando ¿qué? santificación te imagínese anulemos los mandamientos que los mandamientos que, que, que no se nos prohíba matar ¿cómo estaría este mundo? si con la prohibición y aún las leyes castigando el asesinato hay muertes y usted sabe que estamos viviendo en la época donde más indicios de muerte hay hace poco fuimos a, a donde mi suegra y mi suegra por lo general ella es muy fiel comprando el cube el domingo y ese día salió el artículo de una ciudad que es la ciudad más segura del mundo pero me gusta lo que decía el encabezado cuando hablamos de que es la ciudad más segura no es que nos roben y no es que no maten es la ciudad donde menos índice de violencia hay, pero si sí habían muertos. O sea que en toda parte hay asesinatos. Aún en la ciudad más segura del mundo hay asesinatos. No es que no hurten, hay hurtos. Aún en la ciudad más segura del mundo. Creo que les conté el domingo, no sé si fue aquí o en alguna de las predicaciones o clases que he tenido que los bancos, con el manejo de las tarjetas de crédito y con las tarjetas débito, la gente piensa que no le cuesta nada, pero cuesta un furgo de plata manejar una tarjeta. Por ejemplo, usted se gana un millón doscientos, por decir algo, le, le consignan al banco, y usted va a un cajero y no le permite sacar un millón doscientos le permite sacar máximo como 450. O sea que usted para sacar 1.200.000 necesita tres tandas y cada que mete la tarjeta le cobra el banco. Ah, usted dice, bueno, yo no voy a ir a sacar del banco, yo voy a ir a hacer mi remesa. Pero cuando pasa la tarjeta por el... ¿Por el qué? Por ese cosito. El banco ya le hace el descuento de la remesa y le hace el descuento del manejo y estamos hablando solamente en Colombia lo que se ganan los bancos por el manejo de las cuentas de ahorro por el manejo de las tarjetas y por el manejo de las tarjetas de crédito con el dinero que ganan los bancos se podría construir una ciudad de 100.000 habitantes para 100 mil habitantes en Colombia entonces imagínese todo en la cantidad de dinero que están ganando los bancos por el manejo de sus tarjetas y hoy en día dicen que la mejor manera y lo más seguro para que no roben a la gente las tarjetas y los bancos los están robando o sea que lo que pasa es que el robo del banco es legal o sea y va a llegar la época en que no vaya a haber moneda no vaya a haber dinero Y en las iglesias nos va a tocar comprar ese aparatito Para que el que va a dar su ofrenda, pues pase la tarjeta Y eso sí, hermano si algún día llega eso yo soy pastor, no voy a permitir que usted pase su tarjeta de crédito Usted no va a dar ofrendas con tarjeta de crédito Porque la Biblia dice que la ofrenda es según lo que usted tiene Y no según lo que no tiene Y cuando usted hace un crédito, eso eso no lo tiene Y todavía no sabe si lo va a poder pagar Porque quién le garantiza que usted tenga trabajo mañana Si hay algo perjudicial Para la salud humana Son los préstamos hermano Y no estoy hablando de que la Biblia No nos permite porque en algunas ocasiones Dios permitió los préstamos Pero cuando a uno no le alcanza hermano Eso le quita la paz Le roba la tranquilidad Yo le decía a Rosalba que estamos viviendo una época preciosa en nuestra vida. Si a mí me llegan 50 con 50, yo sé que me toca vivir y puedo vivir. Pero antes me llegaban 300 y la tarjeta de crédito, la tarjeta del sí, la tarjeta de esto, el préstamo por aquí. Y cuando uno iba a ver, no le quedaba nada, hermano, y otra vez volver a prestar para volver a comer. No, terrible eso. En algún momento vamos a dar una enseñanza sobre mayordomía bíblica vamos a tener que pedirle perdón a Dios por ser malos mayordomos, tenemos que arrepentirnos, volver a estabilizar nuestras finanzas, hermanos y tratar de vivir sin tanto compromiso financiero. En algún momento les voy a enseñar eso, en algún momento vamos a hacer un curso de mayordomía bíblica y lo quiero dar. Yo sé lo que es sufrir por todo eso, hermano, sé lo que es privar a mi familia de tantas cosas, por tantas cosas que uno hizo mal, pero imagínese que la Biblia no o sea que se anularan los mandamientos si los mandamientos estando vigentes hoy la Biblia dice no alterarás y el pecado sexual abunda las infidelidades abundan en este mundo Dios no anuló los mandamientos Nos ha dado su espíritu y lo ha escrito en las tablas de nuestro corazón. Y entre esos mandamientos está el día de reposo. Y en Éxodo 20 dice te acordarás. Y en Deuteronomio 5 dice guardarás. Entonces, en otra palabra, acuérdate de guardar el día de reposo, santificándolo como Dios manda no es como a nosotros se nos pegue la gana o como queramos imaginarlo, es como Dios manda y Dios manda que en el día que Él estableció para el reposo del ser humano y para la adoración de Él, el hombre no debe trabajar, esa es la manera y se lo puede leer en varios versículos y quiero volverlo a reiterar, y quiero volverlo a reiterar, Éxodo 23. Hay algo que en la Biblia se llaman las leyes humanitarias. Mira el versículo 25, o sea, Éxodo 22, 25. Leyes humanitarias. Cuando prestaras dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Imagínese ese mandamiento que hoy en día se pasa por alto. ¿Cómo prestan hoy al ¿Cómo prestan hoy al pobre? con una usura, porque los que van al gota a gota no son los ricos, o sea los que prestan son ricos, los que piden prestado son pobres, y prestan con usura hermano, a veces van a ver y se paga hasta el 26 y el 40% mensual, ¿Qué humanitario es eso? No es que yo lo estoy ayudando Hago una pregunta ¿Qué humanitario es eso? ¿No le parece terrible Lo que está pasando? ¿Cómo el ser humano Pasa por alto la palabra? Mire que la Biblia no está prohibiendo Que el pobre preste Haga préstamos La Biblia no está prohibiendo que el que tiene preste Lo que está prohibiendo es que la usura. La usura. En Estados Unidos manejan préstamos muy asequibles al 0.6%. Es lo que reglamenta el gobierno americano para que un banco pueda prestarle. O sea que si hablamos del 0.6% lo multiplicamos por 12, estamos hablando del 7.2% anual. En un año solamente se está estipulado para cobrar el 7.2% una deuda. Imagínese, aquí a veces se cobra el 40% en un mes. Usura. Y esto es parte de lo del humanitario. De los bienes que nosotros deberíamos de hacerle al prójimo. No dice la Biblia que cuando alguien tome de nosotros prestado, ¿qué? No nos neguemos. Si tenemos la capacidad y alguien está viviendo una necesidad y nosotros podemos prestarle, la Biblia nos manda hacerlo. Es parte de una ley, ¿qué? Humanitaria. Y mire, aunque el día de reposo era parte de la ley moral, también era parte de la ley humanitaria. Usted imagínese, ya se lo voy a leer, usted imagínese coger a un empleado y ponerlo a trabajar siete días a la semana y siete días a la semana, 365 días al año, esa persona se enferma. El cuerpo no está hecho para acabarlo trabajando, el cuerpo tiene que reposar. Y si usted no sabía parte de las enfermedades Es por quebrantar el día de reposo Si uno fuera fiel Y pudiera reposar Hermano el cuerpo tendría fuerzas Para resistir cualquier virus Cualquier cosa que viniera Pero nosotros ya estamos tan débiles por tanto trabajo Por tanta actividad y por tanta cosa Que cuando viene un virus nos voltea Leyes humanitarias Dice si tomares de él Emprende el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás Porque eso es la cubierta, es su vestido para cubrir el cuerpo en que dormirá. Y cuando él clamare a mí yo oiré por que soy misericordioso. Dice el versículo 28, no maldecirás a los jueces. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Cuidado. Porque ellos están puestos para cumplir no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, acuérdate que parte de esas primicias también eran para quienes, para los pobres, no demorarás las primicias, lo mismo harás con tu güey, con tu vieja, siete días estará con su madre y el octavo día me lo darás, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis, no admitirás falso rumor. Mire, es parte de, de los mandamientos. No dirás falso testimonio, ¿sí o no? Un rumor puede acabar con las personas, con la honra, con la dignidad de alguien. Es parte de algo humanitario. Hermano, el chisme es peligrosísimo y aborrecido por Dios. Usted puede seguir leyendo y leyendo versículo 5 si vieres al acno del que te aborrece caído debajo de su carga lo dejarás sin ayuda antes bien lo ayudarás a levantarlo leyes humanitarias no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito de palabra de mentira te alejarás no matarás al inocente y al justo porque yo lo ju no justificaré el impío no recibirás presente eso se llama ¿cómo se llama cuando se da presente? soborno, no sobornarás porque el presente ciega los ojos de los que ven y pervierte las palabras de los justos por soborno hermano se miente delante de los jueces no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Seis años sembrará tu tierra y recogerá su cosecha, mas el séptimo año la dejará libre para que coman los pobres de tu pueblo, de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu luibar. Versículo 12, seis días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero. Todo esto lo he dicho, guardadlo. Y el nombre de otros dioses no me enteréis ni subiréis de vuestra boca. hermano mire, parte de las leyes humanitarias es el día del descanso. Lastimosamente los empleadores piensan que hay que trabajar todos los siete días de la semana. Entonces, a un empleado le dan el lunes, a otro el empleado le dan el martes, a otro empleado le dan el miércoles, a otro empleado le dan el jueves, el otro empleado le dan los viernes y así sucesivamente pero el día de reposo ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Para el cristiano sería el domingo, hermano. Lastimosamente lo que les he enseñado, estamos en medio de una, una sociedad consumista y capitalista. Y usted imagina un domingo parado, dice, perdimos tantos millones. Pero parte de las leyes humanitarias es el descanso y Dios lo reitera y lo reitera y vuelve y lo reitera capítulo 31 de Éxodo versículo 15 versículo 15 seis días se trabajará más el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. O sea, la ley civil tenía que hacer respetar la ley moral. Y si alguien quebrantaba el día de reposo, ¿qué había que hacer? Matarlo. ¿Usted se imagina hoy en día, hermano, si la ley hiciera cumplir este mandamiento? porque la ley para qué está para castigar al que quebranta los mandamientos antes por la ley era grave tener dioses ajenos hoy en día hay libertad de cultos la libertad de cultos es una ventaja pero también una desventaja antes la ley castigaba al que mataba ahora el que mata y tiene plata ¿Fácil? Uno ve a alguien, un muchacho mató a otro, 40, 50 años de cárcel narcotraficantes en este país que mataron cientos de personas 3, 4, 5, 10 años de cárcel ya. y 10 años de cárcel la sentencia pero por buena conducta, trabajo 2, 3 años ¿Fácil? O sea, la ley estaba para hacer cumplir los mandamientos. Ahorita la ley, pues hermano, la ley era vengador de Dios para castigar al que hacía lo malo. Ahorita la ley, consciente el pecado. Pero mire, si antes alguien quebrantaba el día de reposo, ¿qué? ¿cuál era la sentencia? La muerte. Y dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo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 Versículo 21 Seis días trabajarás Más el séptimo día Descansarás Aún en la arada y en la siega Descansarás Aún cuando estés levantando tus cosechas Descansarás Aún cuando haya mucha producción Descansarás Eso es claro en la Biblia, o no es claro. Lastimosamente, la revolución industrial y el capitalismo, hermano, que deberían de ser dos cosas para beneficio de la humanidad, han sido de perjuicio porque han hecho que la humanidad quebrante la palabra de Dios. Pero la manera de santificar el día de reposo es cesar nuestras actividades por hoy quiero que lo dejemos así primero cesar nuestras actividades y segundo nos preparándonos espiritualmente para recibir al rey, pero eso es lo que quiero que hablemos el próximo, yo quería tocar acabar con el tema hoy pero no alcanzamos y hay otros muchos más versículos pero quiero el resumen de hoy Cristo no anuló la ley la ley está escrita en nuestros corazones ¿para qué? para que las guardemos Nosotros ya sabemos porque lo hemos estudiado como el día sábado judío pasó al día domingo cristiano. Como el día de reposo cerraba la obra de la creación, pero como el domingo cierra la obra de qué? De la redención. Por eso el día domingo es valiosísimo para nosotros. Porque es el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo donde se consumó la obra de redención si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás que salvo esa ley que estaba escrita en tablas de piedra ahora están escrita en los corazones de los cristianos, de los creyentes para que los guardemos porque Dios nos da la capacidad y el amor para guardarlos van a ver la próxima semana que guardar el día de reposo para un verdadero creyente no es una carga es una delicia amén pero eso lo vemos el próximo miércoles y si el Señor lo permite póngase en pie vamos a orar Padre te damos gracias gracias por tu palabra Señor gracias por lo que hoy podemos aprender gracias porque la palabra de Cristo es viva y eficaz penetra Señor a nuestras vidas disierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón esta palabra Señor hace que seamos limpiados, que seamos lavados ayúdanos Padre a servirte y amarte con todo nuestro corazón gracias por lo que hoy aprendemos, ayúdanos a obedecer tu palabra Señor, Señor yo sé que para el mundo que estamos viviendo donde los creyentes tienen que trabajar Señor y tienen patrones Señor que están movidos por el capitalismo Señor y por el consumismo de este mundo Señor tal vez muchos de ellos no tienen la oportunidad para descansar o de reposar el día del Señor. Padre, pero oro para que de alguna manera nos empieces a dar sabiduría. Tampoco quiero que seamos irresponsables y no quiero decirle a la gente que abandone sus trabajos, Señor. Que Dios nos guarde, que tú nos guardes de hacer eso porque mis hermanos son responsables de una familia. Pero que tú nos empieces a abrir puertas para acomodarnos de tal manera, Señor, que estemos en lugares donde se nos respete, Señor, el día del Señor. Donde se nos conceda que ese sea el día para dedicarlo a ti. Padre, ayuda a mis hermanos, dale sabiduría, empieza a encaminarlos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ya también quiero que quede claro eso, no estoy diciendo usted va a ir a renunciar a su trabajo ahora.